Ese es, ese es el gran problema. No, es que me parece muy prudente dejar esto que quede bien claro. No, no, hoy en día además es uno de los sectores con más proyección y de hecho el sector ahora mismo está sufriendo un proceso de concienciación. Nosotros formamos parte también de una coordinadora estatal de informáticos eh, de la CGT. Donde, donde hemos visto y hemos observado con, con gran satisfacción cómo el sector se está dinamizando muchísimo en cuanto a la defensa de los derechos colectivos de, de, de las plantillas, de las empresas e incluso en cuanto a la perspectiva social del trabajo que hacemos entonces hemos visto que poco a poco conflictos como el de HP, como el de Atos, Origin han levantado un poco esta idea de que el informático era un poco una especie de controlador aéreo que, que podía ir a trabajar donde quisiera y como quisiera esto ya no es así Hace muchos años que ya no es así. Ya. El, el, el, tema, el tema es que a partir de ahora, de cara al futuro, ¿cómo veis vuestra, vuestra situación? Nuestra lucha, pues eh, decimos que nuestra lucha, la CGT, ahora mismo está, yo creo que está, en el, en el sector de las TIC está dando un ejemplo de cómo hay que comportarse en estos casos. El conflicto es un conflicto muy fuerte. Eh, hemos desarrollado acciones, bueno, han pasado desde las, las más básicas, que son las concentraciones, los paros parciales, hasta, bueno, nosotros, por ejemplo, eh, creo que fue la primera vez que se hacía en España una, una cosa como levantar el conflicto de las redes sociales, dinamizándolas, eh, a HP se le hicieron dos trending topic en Twitter, que es... Eh, yeah que es el, el hashtag más comentado del día y creo que, es la primera vez que, que, se ha, que fue la primera vez que se hizo esto. Esto es una cosa que puede parecer baladí, puede parecer un poco insustancial, pero, pero a los intereses de la empresa eh, es muy contraproducente toda esta publicidad y eso se hizo coordinando evidentemente a secciones sindicales afiliados a la CGT y trabajadores que, que estaban intentando denunciar estas prácticas de la empresa. Hay que tener en cuenta también que es en las redes sociales donde ellos se mueven muy bien, es decir, en su propio terreno. Ellos pagan a eh, community managers para que la imagen de HP o de Datos Origin o de IBM, el logo, en definitiva, tenga, eh, tenga una absoluta impunidad y tenga una imagen impoluta y, y, y, y brillante. ¿no? Y nosotros allí les dimos una vuelta, se lo hemos hecho dos veces, los trending topics, ...y bueno, eh, trabajamos un poco dinamizando las redes sociales... ...y dinamizando también la calle... ...el 18, como contaba Germán, estuvimos en Madrid y en Barcelona... ...en dos autobuses por, la, por cada una de las ciudades... ...recorriendo clientes, sedes de HP y tiendas de HP... Con, ...haciendo concentraciones en cada una de ellas... ...y eh, denunciando ante la gente lo que estaba pasando... ...con previo reparto de folletos, de, haciendo un poco de, de ruido... ...transmitiendo un poco la, el conflicto a la calle... Y la última acción que se ha hecho, por ejemplo, ha sido en el pregón de la Merce en Barcelona, el día, creo que la semana pasada que ha sido, eh, se levantó una pancarta delante de 70.000 personas con globos de helio, que, de la cual se recogieron todas las televisiones, no solo las televisiones estatales, también las televisiones internacionales que acudieron a, a registrar el evento, recogieron la reivindicación de los trabajadores de HP. Y en ese sentido seguimos eh, haciendo acciones sindicales grandes, fuertes, ...y caminando hacia huelgas, hacia huelgas de 24, 48 horas... ...que es un poco lo que nosotros entendemos que eh, tiene que doblegar a la empresa... ...y hacerla ver que aquí estamos perdiendo todos, estamos perdiendo, ellos pierden valor, pierden futuro... ...y nosotros perdemos esperanza de trabajo y expectativas... ...lo único que queremos es un acuerdo de empleabilidad que garantice que si en la empresa... ...tiene que haber salidas, estas salidas se hagan de forma voluntaria... Voluntaria e incentivada. Acuerdos como estos, HP los tuvo, EDS los tuvo en España y HP los tiene en el resto de Europa, los tiene en Francia, los tiene en Italia, adecuándose de su legislación de alguna manera eh, con las particularidades de cada país, pero nosotros en España exigimos un acuerdo de similares características y más ahora que la manager global de HP ha anunciado 29.000 despidos en todo el mundo. El, de cualquier manera, mañana creo que hay algún tipo de, de acción que sí. queréis eh, comentar. Sí. Bueno, ese es un poco, se queda un poco de momento en el, en el baúl de los secretos porque <ríe> sería desvelar un poco, sería dar muchas pistas. No hay que dar pistas ¿no? no al no, no, no, no enemigo. El, bueno. Las acciones van más o menos a un par de acciones grandes por semana. En ya. todo el estado Puede tocar aquí Puede tocar en Gijón Donde por ejemplo Hace un par de semanas sí. Estuvimos concentrándonos Durante la semifinal De la Copa Davis Los compañeros En todo esto Tengo que decir también Que llevamos Una unidad de acción sindical Con CSI Asturias Un sindicato eh, Un sindicato asturiano Que allí en, en Oviedo Sería nuestra Nuestra marca ¿no? En Oviedo y Gijón Sería nuestra marca De Y, eh, bueno, también decir que apostamos por la unidad sindical en el sentido de que seguimos constantemente llamando a comisiones y a UGT a eh, alguna sección de la UGT. Es verdad que, que sí que se, ha, se ha, ha entendido que este camino es el camino bueno en Zaragoza, concretamente una de las secciones. Pero a nivel estatal seguimos solicitando a comisiones y a UGT que, mucho mejor que negociar en las mesas de negociación eh, los números de, de despidos que va a haber, Es mucho mejor presentar la batalla en la calle. efectivamente Bueno, pues tienes alguna alguna cosa más que comentar. No, pues, simplemente eh, eso. Ahora creo que tenías un poquito de, de prisa. Sí. Y entonces te dejamos ya, te soltamos de, de aquí y continuamos ahora con un poquito de música. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias también a ti por todo lo que nos has comentado por informar a la gente bueno vamos a empezar ahora con unos minutos musicales un poco para romper pues digamos eh, ese trasfondo que llevamos siempre <coughs> en este momento vamos a hablar de un cantante australiano que se llama Nick Cave Nick Cave además es un personaje muy curioso es un personaje bastante controvertido Es músico, compositor, poeta, bueno, escribe, hace, hace de todo. Eh, por hacer, ha hecho hasta pequeñas interpretaciones en películas de Wing Wenders, o sea, un personaje muy curioso. Este señor parte de lo que antes se llamaba punk, ahora ya casi no hay punk, bueno, pues surge del punk. Formó un grupo en nuestra que se llamaba The, The Boys Next Door, o sea, los chicos de la puerta de ahí al lado, la puerta próxima. Eh, sobre 1977 más o menos estamos hablando y bueno pues eh, con canciones muy radicales eh, nos gusta este cantante de concreto porque es visceral es completamente visceral de hecho se llama el cantante de la voz cavernosa curiosamente mm, después de cuando deja este grupo forma lo que quizás sea el grupo más sonado que ha tenido ha sido los barda y parte la fiesta de cumpleaños eh, Un grupo bastante agresivo, rozando los límites. Siempre le ha gustado la experimentación a este personaje. Eh, hasta que rompe el grupo, eh, a finales de los 80, prácticamente. Y monta los Bad Seeds, las malas Sevillas. Se junta con músicos impresionantes como Barry Aronson, Mike Harvey y, sobre todo, Lisa Bauer. Lisa Bauer, que fue un músico que estuvo con Sturz Neuwende, grupo alemán. Eh, Bliss alemán lógicamente. Eh, Acrata, como pocos, yo recuerdo haberlo visto en el teatro principal cuando vino Nick Cave. Y bueno, Lisa no hacía más que arañar a la gente. Tampoco era un marco muy adecuado el teatro principal para un concierto Nick Cave, por las características de, de este personaje. Lo recuerdo arañándolos al, a que se levantaran y que se pusieran encima de las sillas y bueno, el concierto acabó en caos, una maravilla. Eh, Esta vez vamos a presentar a Nick en su lado quizás más desconocido. Eh, más desconocido porque, como cantautor que sí, creador de composiciones, no vamos a poner ninguna de él. Así de claro. Vamos a ponerlo versioneando temas. Temas de otra gente. Ha hecho pocos, pero exquisitos, exquisitos. La verdad es que ahora lo vais a comprobar con la primera versión que vamos a poner es un tema. de Lo hizo famoso Elvis Presley. El tema es indirecto en el barrio. Eh, veréis la diferencia. A algunos les gustará más, a otros menos, pero escucharéis la diferencia. Os dejo con indirecto. As the snow flies, On a cold and gray Chicago morn A poor little baby child is born in the old, And his mama cries Cause there's one thing that she don't need Is another little home You understand this child needs a helping hand, he's gonna grow to be an angry young man someday. Why take a look at you and me? Are we that blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? And the world. And the hungry little boy with the runny nose Plays on the streets as the cold wind blows in the ghetto And his hunger burns So he starts to roam the streets at night And he learns how to steal and he learns how to fight Desperation, A young man breaks away. He buys a gun and steals a car. He tries to run, but he don't get far. And his mama cries. A crowd gathers round an angry young man, face down on the street with a gun in his hand. Oh, people, don't you understand oh, This child needs a helping hand He's gonna go to be an angry young man someday Hey, take a look at you and me Are we that blind to see Do we simply a young man died On a cold and gray Chicago morn Another little baby child is born In the ghetto Se parece mucho a la versión que hizo Elvis, es completamente distinta. Bueno, eh, el personaje en cuestión también colabora mucho con gente de su mismo pelaje, como puede ser Lydia Lunch, en la que crean un caos increíble, un caos sonoro fascinante, eh, siempre dentro del punk. Ya os digo que esto es un poco extraño lo que estáis escuchando, estas versiones no son las habituales de él, quizás sí ahora en su última época que incluso ha hecho unas versiones muy románticas como la Kill Me Not, sin ir más lejos. Pero vamos, básicamente ha sido un cantante duro, bastante duro. Este tema, concretamente, es del año 84, eh, y estaba dentro del álbum de Aquella Eternidad, From Here to Eternity, eh, con Barry Adamson y otros músicos. Mike Harvey siempre ha con ellos. Eh, os voy a poner otro tema. Otro tema, en este caso... Eh, todavía más lento y más tranquilo. si sí cabe. Es una versión de un tema muy conocido, lo habéis oído muchas veces. De hecho, ese tema lo popularizó Louis Armstrong. Eh, en este caso se acompaña de Seymour Hogan Seymour Hogan era el cantante y el líder de los Pogues. Los Pogues su grupo que también habéis oído, tiene una amplia discografía, un grupo muy curioso. Eh, es bonito ver el contraste de las dos voces, la voz de ni que sobre todo eh, se conoce más por, por por ese sonido cultural que tiene eh, en contraste con la de Sein. De todas formas, Sein también es un garante fabuloso. La versión que hacen eh, en este caso creo, y casi es un anatema decirlo, pero creo que supera al original. Una auténtica delicia para escucharla. Eh, os dejo también, os dejo con este tema. I see trees of green Red roses too I watch them bloom For me and you And I think to myself What a wonderful world The skies of blue, clouds of white, the bright, blessed day, and the dark, sacred night. And I think to myself, why. colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Your babies cry I watch them grow They'll learn much more Than I'll ever know And, And I, I think, think to me. myself What a wonderful world Wat een wonderbaarlijk wereldje. Wel, goed, wat een wonderbaarlijk wereldje. Wel, goed, wat een wonderbaarlijk wereldje. Wel, goed, wat een wonderbaarlijk wereldje que con unimos son curiosas para que sigues pensando que este mundo es maravilloso. Bueno mañana sabemos que es el 25 de septiembre y creo que hay convocada alguna historia, en fin algún grupo, un grupúsculo o grupillo eh, para tomar el congreso y demás historias. Entonces con respecto a esto hay una Hay, ...hay una historia, unas historias por ahí pues curiosas... ...la primera es, dice, la policía blindada... La, ...perdón, la policía blinda el centro y limita la circulación... ...para evitar que el 25S rodee el congreso... ...esto de criminalizar cualquier cosa que se mueve y demuestra una... Uh, ...en fin, algo... Uh, ...como que estás en contra de algo pues... Uh, ...nos tiene muy acostumbrados... La señora Cristina Cifuentes. Habrá restricciones de tráfico en Plaza de España, Gran Vía, Cibeles al Prado, Atocha y las calles que rodean el Congreso. Hasta 33 líneas de autobús de la empresa municipal de transportes cambian de recorrido. La delegación ha permitido dos manifestaciones: desde la Plaza de España a Sol, por las calzadas derechas de la Gran Vía, Callao y Preciados, y desde Cibeles a Neptuno donde se realizará la lectura de una proclama ciudadana. La delegación ha prohibido que ésta se haga junto al vallado. En principio, no existe autorización para manifestarse en la carrera de San Jerónimo. Es curioso, pero también eh, eh, se ha prohibido pues, que se acceda, como cualquier ciudadano puede acceder al Congreso a presentar una, una moción. Mañana no se pueden presentar. ...otra noticia, dice... ...ofensiva, judicial y policial... ...contra el 25S... ...el despliegue policial... ...compuesto por unos 1.300 agentes antidisturbios... ...las cautelas de interior... ...impidiendo utilizar el registro del Congreso... ...las advertencias de la delegada del Gobierno... ...la Cristina Cifuentes... ...asegurando que... ...es delito y la policía va a actuar... ...la prohibición de derechos constitucionales... ...en referencia al artículo 77... ...de la Constitución y la intervención de la justicia de forma preventiva... ...para disuadir a los convocantes, citándolos como imputados... ...antes de que se celebre la concentración. Son algunas de las medidas promovidas por el Gobierno... ...para minimizar la manifestación. Jueces para la democracia habla de vulneración de derechos... ...de manifestación, reunión y contra las libertades. Bueno, pues eh, la delegada del Gobierno, está Cristina Cifuentes... Eh, ...pues resulta que, está, que no es soltera, está casada... Eh, ...pero la justicia española no logra dar con el paradero de Francisco Javier Aguilar Villuela... ...el marido de, de, de esta chica, de la Cristina Cifuentes... ...delegada del gobierno de la Comunidad de Madrid... ...y nueva heroína de la derecha mediática... ...así consta en varias cédulas de notificación... ...puesto que Villuela, quien afronta un litigio relacionado... ...con problemas laborales surgidos a raíz de su actividad empresarial se encuentra en ignorado paradero esto como podéis comprender pues, en fin en todas partes cuestionabas y en casa del PP Calderadas eh, por cierto, este Javier Aguilar fue director general del PP en la década de los 90 ¿Eh, Germán esto, como no, no se sé, aplica no sé. la ley en un sentido o en otro ¿tú crees bueno. que no va a su casa a dormir este señor? Eh, y la policía, claro poniendo tal cantidad de agentes en ...en la calle controlando... ...las manifestaciones... ...no te puedo contestar porque no sé dónde vive este señor... bueno no... sé cuál es su casa... ...o qué casas tiene... ...ah, cuál es de ellas... ...ah... ...esto se marcaba dentro de lo si que... ...si es casa de P o casa de pao <risa> ...no lo sé... El, el, ...el tema no deja de ser curioso... ...y a la par que es significativo... ...eh... ...bueno... ...continuamos con con alguna noticia más, eh, con, alguna noticia más eh, con respecto al uso, manipulación y, y disfrute por, del dinero público. El gobierno gastó 12.331 euros en enviar militares y guardias civiles a peregrinar a Lourdes. El gobierno sufragó con 12.331,26 euros de dinero público los gastos de la delegación oficial de militares y guardias civiles españoles enviada oficialmente a peregrinar a Lourdes el pasado mes de mayo. ¿Qué Curioso, también curioso, muy curioso. Muy curioso es bueno, verdad, o sea, estoy alucinando con los días que me están dando, la verdad. <risa> <risa> me dejas sin es que, capacidad de responder. Es que, que es que esto esto es el, el, reino, el reino de Juan Carlos de, de Borbón y las cosas que pasan en él. Y bueno, aquí... Eh, lo, yo esto no, yo, es no, oz, un mundo fantástico. <risa> esto no te voy a decir, ya te he dicho que esto era un mundo maravilloso. Y, ...y demás historias... ...vamos que le venía eh, el pelo a la canción... Que, ...desde luego... Eh, el, eh, ...es curioso... ...porque los diputados... Eh, ...tienen que... ...ahora dentro de la opacidad... ...reinante en... ...en esto... ...en este mundo que vivimos... ...tienen que publicar sus declaraciones de renta... ...eh... ...bueno pues en las páginas del Congreso... ...y demás historias que pueden ser... ...libres para cada cual menos para Hacienda, porque por lo visto no se ha enterado de determinadas cosas, porque no, en fin, eh, alguno presenta delitos fiscales o alguna. Eh, de cualquier manera, el, dentro de unos días podemos decir que se acabó la fiesta. La banca ante el día de la verdad. Se acabó la ocultación, la apariencia y el enmascaramiento de crédito que no hacían otra cosa que ocultar auténticos activos tóxicos en las carteras de bancos y cajas de ahorros, en forma fundamentalmente de créditos al sector inmobiliario. Será el viernes cuando se hagan públicos los datos, banco por banco, de la situación real de nuestro sector financiero. Todas las entidades van a quedar retratadas, aunque ya tenemos alguna historia sí, por pero... delante... Eh bueno sí pero no o sea vamos a ver tú crees que van a quedar retratadas tú no. crees que estos personajes que están haciendo las auditorías están diciendo lo que hay realmente o lo que quieren que digan o qué es lo que están haciendo Es que, vamos, eh, confiar en esta gente es como seguir confiando en los Lehman Brothers, prácticamente. Si no hemos aprendido la lección, pues bueno, ese es nuestro problema. Tú no confías Tú no confías en Lehman Brothers, pero tienes el ministro de Economía, pertenece efectivamente. Eh, a es, es, pero es que es, Yo tampoco confío la... en él. Ah, <risa> bueno, <risa> yo lo digo así de claro. Vamos, ¿qué, qué, ¿qué es esto? Ha llegado a ministro, por Dios, sí, sí, un sí, poco sí, de sí. respeto y tal. Eh, pues a mira, eh, es... últimamente la palabra ministro, si te dije el respeto que me merece. Mejor en un programa de radio abierta no lo voy a decir Bueno, por si acaso Imagínatelo Sí, no tenemos imaginación todos Además es, es, es curioso, hablando de ministros este, este mes de agosto Estaba yo de, de, de asueto y, y tal Cuando de repente se me pusieron los, los, los cabellos como escarpias En un día en que en este país Había 19 incendios forestales A cada cual más virulento El ministro del ramo, ese señor que llevaba barba blanca y que quería hacer un trasvase y no sé qué, y que depende de él, estaba en los toros. Estaba en los toros. 19. Y ¿Esta incendio, española esta, por autonomía Claro, que el, el actual recibe además bastante ayuda del Estado eh, a costa de otras partidas. Lo, lo cual no, no nos debería de extrañar porque el jefe, el jefe de, de los ministros. Eh, cuando estábamos en una situación delicadísima con la prima de riesgo desbocada eh, en una situación de, de, de bueno de, de una situación verdaderamente trágica pues cogió el avión y se fue y se fue a ver a la roja como dios manda con dos cojones y si ser la amarilla se va a Marte sí no no porque fíjate, eh, fue a ver a la roja que <risa> eso eh, también tiene su gracia El, el tema es que, bueno, pues parece ser que eh, solo la cena, solo la cena eh, costó, pues, una pasta, una pasta, pero una pasta gansa. Es decir, el viaje con cena incluida y, y estancia y demás historias para volver a prisa y corriendo, en fin, luego los 450 euros les... En fin, se le regatea a la pobre gente que no que no puede que no puede. Sí, sí, no, sí, Es que además está claro que todo esto se trae a otras partidas. Eso está clarísimo. De los presupuestos de generales del Estado, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Hay partidas pues que no se cumplen de ninguna forma, otras se quedan a mitad y otras se sobrepasan. Y y desde luego hay tenemos más tenemos más noticias. Pero, eh, en fin, si sí, vamos a hacer un pequeño receso para descansar un poco la voz y la garganta, que os seguiremos contando historias verdaderamente curiosas. Y mientras escuchamos un buen tema de Roger McGill.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 Down. music played and people sang just for me the church bell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 Disculparéis el lapsus, pero este tema no correspondía efectivamente a Oliver McGinn, como os podéis imaginar, el mítico líder de los vers. Esta es una segunda versión de Nancy Sinatra de Bang Bang. Ya hizo esa versión y ahora esta se adaptó para una película de Quentin Tarantino, concretamente, de Kill Bill. Eh, sí. Ha sido un lapsus. Eh, de todas formas, la canción... Eh, de Roger McGinn la escucharemos también a lo largo del programa ya disculparéis Bueno, continuamos con, la, con, con la, las noticias curiosas eh, y la utilización de los dineros públicos eh, aquí hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención por lo que puede representar dice eh, tal cual, Izquierda Unida pregunta a Rajoy si percibe alguna renta como registrador de la propiedad de Santa Pola Esto, bueno, pues que un gallego, registrado de la propiedad, que tenía su registro de la propiedad antes de dedicarse a la política en Galicia. Esta pregunta, como mínimo, me causa perplejidad. El coordinador general de Izquierda Unida quiere que Rajoy aclare algunas informaciones periodísticas que vinculan a Rajoy con la titularidad de ese registro. Por ello, ha registrado una pregunta en el Congreso para que Moncloa responda. Cayo Lara también ha cuestionado... ...que si considera el gobierno... ...que se debería regular con carácter general... ...la dedicación exclusiva de los cargos públicos... ...al final... La, la, ...tres sueldos de la Cospedal... ...resulta que se va a quedar corta... ...y, y va a haber por ahí gente que... que ...bueno... O sea, ...y a mí cuando hablan de los mini jobs... ...y de 450 euros... ...y tal, ocho horas de trabajo... No, y, ...bueno, cuando oyes este tipo de cosas... ...es decir... Que un fulano esté cobrando ciento y pico mil euros por, por ejercer de no sé qué Y otros noventa y tantos mil por estar, ser secretario general del partido Y aparte tenga necesidad de, de, de, de, que, de cobrar de, de, de un registro de la propiedad En fin, veremos a ver por dónde se desarrolla esto Pero vamos, en principio cuando el río suena, agua lleva sí, Tiene cual... razón, tiene razón pero vamos, eh, los sueldos de la pospedal a pesar de todo no se quedan cortos. No te olvides que son siete, siete sueldos, nada menos los que tiene. Sí, bueno, la, la de los tres sueldos, pero que al final va rascando y, y, y sale siete. siete. efectivo, siete. Y bueno, es pues... curioso. Quizás por eso también nos planteemos por qué en Europa ya empiezan a gastarse un poco y no están viendo ayudas a España, porque saben también qué está pasando con esos dineros. Bueno, eh, no hace mucho, no hace mucho venía un, de una... Ah, no recuerdo exactamente bien su nombre, pero de una corresponsal alemana muy, muy, muy, muy, muy, en fin, muy catalogada, muy, muy, en fin, con una credibilidad muy amplia en Alemania diciendo que el problema de España no era un problema de tipo económico, era un problema de corrupción y de castas políticas, que ese era el verdadero cáncer, el verdadero problema. De, de de España y que no sé eso no se soluciona con dinero. Eso se soluciona de otra manera distinta. Eso está claro, aparte de el número que tenemos aquí de políticos en este país, que lo empiezas a mirar y está superdimensionado si lo comparas con el resto de Europa. Eso está claro. ¿Cuánta gente tenemos en este país que está viviendo así por la cara, por así decirlo? Mucha, mucha gente. ¿El país se lo puede permitir? Pues hombre, hasta ahora se está haciendo un esfuerzo y permitiendo mientras mientras no iban cogiendo más cucharas de las que les correspondía qué ha pasado últimamente hombre por pues los casos que hemos visto sobre todo por la zona del Mediterráneo bueno, son ya pero, para decir bueno señores si que, es, es, es, que esto la vaca no da para tanto esto ya vamos es se, cal es se calcula fíjate Lo vamos desde dentro fíjate qué dices de la zona mediterránea de la zona mediterránea y de, del centro de, del, del país de Madrid y, y se ha puesto de moda el privatizar la, los servicios sanitarios, sí. pagándolos el, el Estado y tal. Sale la privatización, cada, cada plaza de, de, de hospital y cada asistencia hospitalaria, entre 7,5 y 8,3 veces lo que cuesta en la seguridad social. Es decir, el, el, el, esto es absolutamente inviable, es inviable porque no llega con el... Con, con el presupuesto entonces eh, se nos están diciendo aquí determinadas, de, determinadas historias de cualquier manera vamos a leer otra noticia que es verdaderamente curiosa que es eh, que el gobierno gastó 3.200.000 euros 3.200.000 en las cartas de autobombo a los pensionistas el gobierno considera que era preciso informar a los jubilados de que sus pensiones se revalorizaban. En una de las misivas se destacaba la premura de Rajoy al aprobar la medida. O sea, 3,2 millones de, de, de euros en, en, en autobombo, va a decir, señores pensionistas, votenme la próxima vez que yo les he subido la pensión. 3.200.000 euros, me parece un uso arbitrario, Del, del dinero público del dinero del dinero de los ciudadanos esto nos nos además cuando cuando hay otra cosa que es eh, cuando decimos es que en grecia tienen el problema ese porque en grecia impuestos no paga nadie perdón en españa tampoco es decir salvo aquellas personas que están asalariadas que están controladas y demás el fraude fiscal es absolutamente inmenso eh, se calcula que los las grandes empresas, las que cotizan en el IBEX, no llegan a pagar el 10% cuando por ley están obligadas a pagar el 30%. Esto... Esto no tiene... No, no, no, no hay por dónde cogerlo. España, que está en el 94% de, de la... del... De, de la renta per cápita de la, perdón, individual de la Unión Europea de los 15, con lo cual no podemos decir que es un país pobre, porque la Unión Europea de los 15, no la ampliada, sino la de los 15, no podemos hablar de decir que el 94% sea un país pobre, eh, en políticas sociales históricamente ha gastado el 74% de la media del gasto social europeo. Y aquí sí que hay un desfase. Es decir, que está valorado en unos 60.000 millones de euros anuales. Claro, luego sucede lo que sucede y pasa lo que pasa. Es decir, no se le coge el dinero a quien de donde hay y no se invierte en políticas sociales. Es que ahí está aquí de la cuestión. Como bien has dicho, dices, es que no hay por dónde cogerlo. Claro que no hay por dónde cogerlo. ¿Por qué? Porque todos estos ajustes, entre comillas, que está haciendo este señor, que son recortes salvajes, están haciendo precisamente el efecto contrario. El efecto contrario, ya que la escasa gente que hoy día está cotizando y manteniendo este país, le está recortando precisamente sus salarios, con lo cual la tributación tampoco va a subir, precisamente. Y los que defraudan, desfalcan y demás, no les hace absolutamente nada, que es donde, precisamente, ahí es donde tienes que pararlo. No, señor. Se está rentas, haciendo el efecto contrario. Las rentas elevadas han tenido un efecto multiplicador del 6% en este año 2012. Uh -huh. eh, con lo cual, tan mal no les ha ido. O sea, es decir, aquí hay, sí que hay gente que, que vive mejor que el año anterior. El, el, el, tema, el tema es que, bueno, pues tenemos alguna, algunas noticias más. Pero os vamos a dejar descansar un poco. Sí, porque os vamos a presentar ahora definitivamente la canción de Royal McGuin, The Time has Come, eh, una bellísima balada de uno de sus últimos discos que hizo. Eh, con vosotros, The Time has Come. We Continuamos con las noticias curiosas. Juicio a dos Mosos de Escuadra por tirar una granada que mutiló los testículos a un sospechoso. Esto, vamos, el kafkiano más de no poder. Este miércoles se juzgará a dos Mosos de Escuadra por las mutilaciones sufridas por un joven que perdió sus testículos. Solo conserva un 25% de uno. No ha recibido cirugía regenerativa. Cuando le echaron en el regazo una granada detonadora. ...dentro del coche en el que iba... ...la detención estaba planeada... ...realizarse en una vivienda... ...pero se cambió a última hora... ...y se decidió hacerse en el vehículo... ...sin pensar que esa granada... ...no se debe usar en un coche... ...la Fiscalía valora los testículos... ...en 50.000 euros... ...de indemnización... ...y pide año y medio de prisión... Eh, bueno, pues los testículos 50.000 euros, ya sabéis, en bueno, fin, están valorados. Depende de quién de de sea, están más o sea. menos valorados. Esto funciona sí esto lo sabemos todos. Esto Hay es... huevos XL y, y huevos pequeños, y necesitas claro. a veces tres huevos para hacer una tortilla y, y un huevo de avestruz, pues ya sabes, haces un tortillón. Esto, como mínimo, es verdaderamente curioso sí. y veremos a ver qué es lo que sale. Eh, que es lo que sale de, de este juicio. Y ya para finalizar, eh, una, una noticia cuando menos eh, sonrojante para este país. Suiza rechaza en referéndum la prohibición total de fumar en espacios públicos. Los suizos han rechazado en referéndum la prohibición total de fumar en los espacios públicos. Seguirá habiendo espacios para fumadores y restaurantes y bares pueden seguir, haciendo, si, pueden seguir siendo establecimientos con humo. Y no me refiero a la situación de la ley, sino a, a qué curioso, ¿verdad? Los suizos, cuando les hacen un planteamiento de este tipo, tienen la capacidad de votar en referéndum. Es decir, este, este tipo de medidas, no eh, sé, he hecho yo en falta... ...algo en este país, es decir, consultar, te, te vamos a quitar el 10% de la pensión, no sé, que, que, porque es que si no, no puede ser, pues no sé, el referéndum... Eh, ...vamos a, a dejar a los, a los funcionarios sin, sin una paga, no sé, algo no. tendrá que decir la sociedad. Aquí lo que te hacen es un referéndum cada cuatro años, con un programa que luego lo pueden falsear como quieran... ...y ya está dentro de cuatro años, pues no puedes tener otro referéndum, ¿Eso ¿Es es el referéndum que se hace en este país... Esto, esto, no es un, esto no es un sistema democrático, no. ni un sistema de libertades, ni un sistema ¿Y de ¿quién nada. quién ha dicho que lo sea? O sea, vamos a ver si... Desde esta mesa nadie ha comentado si, que no sea un sistema democrático. si vamos, en fin, el, el, el, hay que, como quiere la, la derecha, la señora Aguirre y demás historias, hay que acabar con el Estado, pero con este Estado corrupto. Hay que acabar con muchas cosas, hay que acabar con la denostada ley D.O.M., hay que acabar con un montón de... ...y que hay que hacer que el pueblo pues, sea más participativo... ...que es lo que no quieren precisamente... ...porque entonces claro, está en tela de juicios... ...cuando la gente se mueve un poco, ellos peligran... ...ese es el problema, ellos van a protegerse... ...evidentemente... ...bueno y... ...hasta, hasta aquí... ...nuestro programa de hoy... Eh, ...nos despedimos de todos vosotros... ...los compañeros que hemos estado... ...hemos tenido a Jesús de, de Jeudalpaca... ...a Germán... ...Javi está en los mandos... ...controlando... ...fabulosamente... ...y ahora os dejamos... ...con... ...Mate Amargo... ...un programa... ...que no os debéis perder... ...y de paso ya... ...que podemos... ...vamos a desearle... ...un buen día a nuestro compañero Rafa... ...el hombre del tiempo que no ha podido venir... ...pero que hoy es su cumpleaños... Sí. ...felicidades Rafa... Felicidades, eh. Que seas muy feliz. Bueno, y nos vemos en las calles.